Laura, ¿qué tal? Este, buenas tardes. Buenas y tardes. Ya arrancaron ayer, ¿no? Sí, arrancamos de ayer, sí. De, la, de las 14 horas. Ya por lo que se ve en esta jornada de sí. sábado, es increíble es decir, la, que la cantidad Sí, la cantidad de gente es... que ya hay, sí, que no esperábamos tanto hoy sábado. Claro. Lo que tiene eh, eh, esto de particular, digo, que por ahí la gente eh, eh, no se ve un eh, aglomeramiento tan grande en el momento, pero es que continuamente va circulando gente, entra y sale, entra y sale, sí, en forma constante, sí, sí, ¿no? Es, eso sí, sí, es así, sí, sí. ¿Y está dando resultado? ¿La gente viene con, con ganas de comprar? Sí, por ahora están por lo menos todos comprando, todos se ve con paquetes, con regalos. Claro. Sí, están todos comprando. Es que entra prácticamente la mayoría a comprar. Bien. Sí. Y bueno, esto ya es tradicional, ¿ustedes están este, acostumbrados a hacerlo año sí, a año? Sí, ya hace 10 años que se hace esto. Ya, uh -huh. ya, sí. ¿Y la gente de la barriga ha respondido siempre? Siempre, siempre impresionante, nos acompañan impresionante. Bien. ¿Han invitado artesanos de todos lados? Sí, vienen artesanos de... Porque la feria es regional, pero ya prácticamente va a pasar a ser nacional. Claro. Porque vienen de La Pampa, de, de Gualeguaychú, de Carmen de Patagones, de Rosario, de muchísimos lados. Bien. Ya va, la vamos a cambiar a nacional ahora. Claro. Sí, sí, sí porque han cubierto casi sí. todo el país. Sí, sí, por eso, casi todo el país. <risa> bueno, Laura, ¿y cómo, cómo viene el trabajo del arte? El trabajo del arte viene bastante bien. Eh, nos ha costado un poco llevar adelante esta feria, pero gracias a Dios... Eh, con el, los compañeros que tengo me han ayudado muchísimo Bien. a eso, poder salir adelante. Eso es importante, sí, eso es sí, un grupo sí. unido. Sí, ¿no? la verdad que sí, que estoy contenta con el grupo que tengo, que si no sola no hubiera podido. Claro, claro. ¿Y aquí en Olavarría como siempre presentándose cada fin de semana? Sí, o si sea, bueno, hay algún evento estamos nosotros siempre, sí. Porque somos el único, prácticamente el único grupo constituido. Con el arte somos 50 y pico de artesanos.